Throat. He hungers in his secret dreams, the heart embrace a cruel machine. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, a class 1998 show. The situation tragedy. Grand Alpha slick with soap. Cliffhangers with no hope. The water in the flooded gallery.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 Muy buenas noches, ¿qué tal ¿Qué tal vos va? ¿Eh? A mí va muy bien, me viene. ¿Echa vez me falta? A lo mejor sí, porque la semana pasada no me viene. Y es que estaba malo. ¿Eh? ¿No estaba malo. Estaba empezando a, a incubar, como se suele decir, un, un catarro. Pero pasme que no llega así, no engera ¿No así, nada. No? Eh, ...lo que me parece que está pasando... Eh, ...y es que estoy cogiendo eh, una alergia... ...bueno, no es que estoy cayendo... ...porque ya otros, otros primaveres... Eh, ...ya noté este efecto... ...este mismo afecto este de picor de agüeyos... ...de moquera... Eh. En, ...en otras ocasiones yo asociaba lo más... ...bueno, por supuesto, el calor de la primavera y tal... pero lo más al polvo, porque solía eh, pasarme, solía notar estos síntomas pues en skies de la, de la ciudad o si sí, hay algunos skies especialmente polvorientes, luces y tal, y, y también donde había mucho tráfico entonces digo yo, bueno, estoy de la, de la mierda y tal pero mira, este año está pasando una buena cosa que ya, a ver, si, si soy anedónico ¿eh? y miserable esto puede hacerme todavía más miserable si quieres y, y es que me, me, me da mi la sensación que estoy estoy desarrollando una, una alergia al, al no sé si ya el campo, si ya el polen, si ya les pite, si ya a, a qué coyones, porque oye lleve a ser para la, pa la huerta eh, y empiezo a ponerme así la. de fecho suele pasar un mire estaba en la huerta y dije, nada lo que voy a hacer va a ser subir para casa ¿eh? y echarme prontito y descansar porque estoy incubando aquí algo chungo pícame los cuellos, ¿eh? tengo, tengo cargada la nariz, mocos y tal y estoy así como prof, eso yo es seguro pues nada oye, pasóseme Digo, coño, mira, pues, ¿no? hostia, yo que tengo un organismo, ¿eh? hostia, que da gusto, eh, gestiona un, un catarro en una tarde, joder, vaya guay, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy, bueno, hoy, ayer, baixé otra vez para allá, y hostia, según baixé, ya estaba yo, ay, ay, ay, ay po... Digo, yo estoy encomando otra vez, eh, y nada, no hice nada, échame a, a dormir ahí en el chabón brutal y, y para la mañana salí otra vez, y bueno, no te creas, un pequeño mayor Curiosamente, un poquillo mayor. tuve hasta que, hasta que abrió, tuve y tal, hasta que abrió, salió el sol y tal, y empecé a ponerme otra vez bastante jodido. Y que bueno, sigue trabajando igual, me la suda. ¿eh? Yo lo que tiene es ser miserable. <risa> Hombre, si no pudiera, haber ver, soy anedónico, ¿eh? no puedo sentir placer, no hay muchas cosas que me fijan sentir placer, pero una de ellas es precisamente en eh, terna huerta, trabajando en la huerta. ¿eh? Si no puedo hacer eso, entonces ya sería todavía mucho más... Eh, ...mucho más miserable, pero... pero ...miserable con, con diferencia, como una diferencia gorda, ¿eh? Nada, pero bueno, yo voy a seguir... ...básicamente porque soy nacido o sea... <ríe> miembro las la suda, si... si tengo mocos moco, si me pican los cuellos pues me jodo... <ríe> ...directamente... Y ...me jodo y, y ala, sin problema, ¿eh? con lo que me presto a estar allí... más has hecho una mascota nueva... ...sí, antes tenía... no tenía, a ver, andaba por allí una una gata ¿eh? una gata que cuido que ella que naciera naciera allí de una camada que nació allí de, de otra que, que también paraba por allí y desapareció y al cabo de un mogollón de, de meses eh, volvió a aparecer por allí y ahora pues, no, pues pues estaba siempre yo no soy, a ver, soy todos a mi de todos los animales pero no soy muy de gatos Eh, no sé, muy de, muy de gatos, eh, son demasiado independientes, van muy a su bola. A mí eso de que, de que sea haya tan difícil eh, que aprenden, eh, ellos no aprendan. No, joder, cuesta, cuesta un huevo enseñar ellos, aquí no te metas y tal. Entonces, claro, pa, la manera más rápida, la manera más rápida de enseñar a cualquier organismo, y digo la más rápida, no la más necesariamente efectiva, Y el, el condicionamiento ¿eh? mete este donde yo no quiero, doy un palo, ¿eh? duelte bien y ya verás como no vuelves. ¿eh? Por medio de tu palo, no siendo que haya, oye, pues a la vez de algún reforzamiento de algún componente apetitivo. Ya, oye, pues vamos a ver, si yo estoy muerto y la comida está ahí y, y pues por más que me pegues yo intentaré llegar a la comida igualmente, ¿no? Intentaré vitate, como se haya, pero voy a intentar ir Bueno, la cosa es que los gatos son muy así Y luego, bueno, aparte muy pesaínos también, ¿eh? Cuando son cariñosos llegan a ser muy pesaínos y sobre todo cuando estás haciendo cosas por el prado o metes entre los pies y bueno pues tan tuyo tu pica se cayeron un buen montón de veces por culpa de los gatos en concreto por culpa de de Marisa lo que pasa que a ver el otro día vaya yo pasado precisamente vaya para la huerta ella llevaba ya un par de días malina que pase que casi nunca quería comer y bueno pues casi no se Acercaba a ti en ese plan eh, meloso, pegañoso que solía hacer ella, estaba mala. Pasa que bueno, yo tenía la, tenía la esperanza de que recuperase, de que curase. ¿no? Y no, a topé la muerta. ¿eh? Bueno, curiosamente, curiosamente, pues no me entristecí tanto como debiera, como yo pienso que debiera. Eh, parece que con los años me fui volviendo más. más insensible, ¿no? Y yo que eh, precisamente esta última semana tuve yo, y enseñé yo a unos cuantos amigos, una semilla de, de cuando de cuando yo era pequeño, cuando concretamente tenía tenía seis años. Y bueno, pues un, con un efecto similar, si quieres, ¿eh? a ese efecto magdalena de Proust, sabéis lo que ya ¿no? que de repente un estímulo sensorial eh, evócate un, un montón de recuerdos que tenías, a lo mejor, no me esquecidos, pero sí como si dijéramos apartados, ¿no? puestos en, en otro sitio, y en el que, bueno, pues no prestabas atención habitualmente. Bueno, pues yo tuve un efecto magdalena de esos, entre las semillas, los comentarios de los amigos y tal... Y en el que me puse a recordar a recordar y, y acordarme de, de aquel niño yo curioso, ahora veo las semilla de aquel niño y cuesta me trabajo pensar que si era yo ¿Mm? no sé si a vosotros vos pasa prestaríame ¿no? que vos metiréis al, al chat y me lo me lo contáis si también vos pasa que a lo mejor veis Semillas vuestras de, de un montón de años y, y cuesta vos trabajo, cuesta vos trabajo asociar, o sea, aunque sepáis, ¿eh? yo sabía perfectamente que era yo, pero costábame trabajo, costábame trabajo, ¿eh? sabíalo, pero no lo, digamos que lo sé, pero no lo siento. ¿eh? Claro, yo acordábame de aquel niño, ¿eh? un niño muy muy agradable, ¿eh? timidín, bueno, temiendo sigo siendo y tal. ...no se va, tenía muchas cosas... ...y es muy bueno... ...y entre otras cosas... entonces cosas... Eh, ...estoy prácticamente seguro... ...que si, que si aquel, eh, aquel... ...aquel ser de seis años... Eh, ...se si muere una, una gata... ...que no fuera de él... ...que fuera nada más una gata que... ...que andaba por allí de ese en cuando... ...y bueno, pues que iba siempre a saludar... ...cuando llegaba y tal... Estoy casi seguro que, ¿eh? que si hace un si se si muere la gata, lloraría. ¿eh? Estoy seguro, estoy absolutamente seguro ¿eh? de, que, de que lloraría. Yo, por embargo, bueno, pues morrió. No a ver, no me resultó agradable. Dime pena, ¿eh? ya pensar que, que ya no iba a estar por allí. Pues cancía de la compañía que hacía, que ¿no? salí es de noche y ahí a, a echar el último mesio al prado y andaba pero allí marisa bueno pues marisa ya no está así no que tuve que, que echarme otra otra mascota ¿eh? resulta que veréis ahí bueno ya os conté más de una vez ya sabéis de sobra que, que que tengo pites hombre ¿eh? perdona que corto buenas noches para hacer tú está ...que metióseme al, al chat el amigo Macetu... ...buenas noches... ...bueno, como os digo, que ya conté unas cuantas veces... Les mis historias con los Pites... ...y básicamente, que, como los Pites y los gallineros... ...a mí me resultan muchas veces... ...bueno, pues... ...una metáfora guapa, una manera guapa... ...a través de la que comprender cosas que... ...que furulen en el... ...en el mundo... ¿eh? ...en el mundo... ...al vos pues, que una vez, bueno, pues tuve que... ...hubo que matar a un... A un pitu, a un kiku, concretamente porque, bueno, pues porque masacraba el resto y claro, yo no estaba dispuesto no me gustó la cosa y de hecho bueno, yo nunca mato un pitu porque no me atrevo pero, pero bueno el pitu recibió fue pues, condenado pena de muerte y, y no me acuerdo si fue mi huelo o mi tío eh, bueno, pues pegaron un hachazo el pescuezo ¿eh? después yo me acuerdo que comerlo con espaguetis no, yo habitual, espaguetes con pollo bueno, me pasa a mí, que sé yo pero bueno, yo, yo con así, de nada de esa manera ¿eh? y llamaréisme morboso pero, pero tengo un, un collar, fecho en casa con los, con los espolones de aquel chico unos pedazos polones que flipes, ¿eh? ¿No? <risa> bueno, eso pues que resulta que, bueno, pues que aproveché para hacer ese comentario otro día que que falé tocantes al... ...al racismo... ¿eh? pues resulta que también... ...también aproveché el ejemplo de cómo les pites... ...son los bichos más asquerosamente... ...racistas y acosadores... ...que, que podéis imaginar... ¿eh? ...o sea, metéis una pita... ...de un color diferente... ...y van todo eso por ella... ...pasa lo mismo cuando metéis una, una pita nueva... ...o en este caso... ...que voy que voy a, a voz, eh, ...ni siquiera cuando la metéis... ...son son precisamente las nueves... ¿Eh? como son munches, les que acosen y maltraten a, a, una kika, ¿eh? a una kika. La kika, para los que no lo sepáis, es eh, una raza de pita, pero que es eh, un poquillín más pequeña. Normalmente son también más, más avispáis, ¿eh? más, más llistes, y bueno, más, en este caso más productiva, porque <ríe> mandan a veces, más la, la, la kika que les dé raza ponedora. las la raza ponedora se supone que están artificialmente seleccionadas precisamente para pa poner más huevos bueno, pues pon más la Kika más, más pequeñucos, pero más sabrosos también ¿eh? entonces hay que decirlo y además, bueno, la quica ya no sé, tendrá cuatro años por lo menos, cuatro o cinco años que eso, pone a pita ya bastante ¿eh? <ríe> suelen morrer suelen morrer en antes muchas veces y sigue poniendo que se mata Bueno, pues el, el caso es que las demás, maltrátenla, eh, ella al el tiempo que está encerrada en el gallinero, soltar, escondía en el pollero o, o en el nido, para pa no dar por de las demás, va a comer cuando las demás no untan. las demás a lo mejor venla y van a por ella, a picarla, y tienen que salir corriendo, y bueno, historias. entonces ella, ya, ya os digo son ya una raza una subraza más leyista más lista ¿eh? y más avispada que les otras. y entonces eh, lo que fue eh, eh, que aprendió ¿eh? a subir a un árbol que está en el medio del corral de gallinero pegar un salto y salir para fuera, ¿eh? y anda por fuera tranquilamente eh, cuando, cuando mi vuelo todavía estaba ¿eh? un saludo vuelo si sí, estás sintiéndome sí, eh, cuando el mío estaba bueno pues pues oye, con el rollo de que a la hora de marchar pues había que andar buscado la para que volver a meter el gallinero y cerrar y cerrar la puerta pues pues bueno mosqueóse pues y metió al la otro gallinero en el, que, en el que no lo dejaba salir ¿eh? así nada así nada bueno yo un poquito mmm, otra vez una metáfora ¿Eh? una metáfora de para qué eso usan las cárceles pues muchas veces para para bueno pues para controlar o para castigar a aquellos que eh, transgreden que hacen cosas que no son habituales que no son normales por ejemplo en este caso pues el, el hecho de, de escapar del corral que es el sitio en el que tienen que estar los pites y va este y marcha otro lado ¿eh? bueno pues entonces eh, puso allí una Una, prema, ...una pena de privación de libertad... ...en este caso no de dignidad... ...porque bueno, al fin y al cabo... ...oye pues... ...trasabas ser igual que el resto les pites... ...pero bueno, yo de un tiempo... ...a esta parte pues volví a... ...volví a poner esas... es xuntes... ...eh... ...y entonces la... ...la pitina esta, la kika. ...en cuanto es que yo... ...llego y abro el gallinero... ...le saco pa' corral, ...pues ella vuelve a subir al árbol... ¿eh? ...vuelve a pegar el salto... ...y salpo fuera... ...y bueno, pues con el tiempo... Eh, ...yo creo que la Kika fue de ...que el rapaz ese que... ...que ya la puerta y he hecho comida y tal... ...que no tienen por qué tener miedo de él... ...y bueno... ...si bien Inda no se deja tocar... Eh, ...eso... ...coyela co y, y he complicado medio coyela... ...pero porque... Eh, eh, ...soy yo más rápido a veces que ella escapando... ...pero bueno, sí que... ...bueno, pues por rimame, no pasa nada y tal... y entonces a mí bueno pues, pues estoy por allí trabajando vendiendo cosas y la kika lo mayor pues está alrededor mío y tal y pues, pues voy cogiendo ahí cogiendo mucho cariño a la a la a la kika ¿eh? Eh, actualmente yo es lo más parecido que tengo a una, a una mascota ¿eh? a mí la mi kika más prestoso no va, pienso yo que yo una una historia ¿eh? pues dentro de lo que cabe bajo joder guapa Ya la música de fondo, ¿eh? No llega nada que esté estropeado Que pondría Pondría en la historia de De Nedonia Que de, de momento, de momento, ¿eh? Van nada más 19, 20 minutos De momento no cometí ninguna Ninguna pifia Oye, va, joder Bien, ¿no? <risa> ah, sí, a Nedonia Estoy en Nedonia, a ver Sí, ya me presenta como la ley de conversión, joder, que va a ser la NEDONIA en Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.radiocuca.org. Bueno, no obstante, eh, no obstante, como, como siempre, yo lo que quería era hablar de otra cosa. No he venido con intención de... ni de hablar del gallinero ni hablar de quiques ni hablar de alergias ni tan siquiera pero bueno fueron saliendo todas todas estas cosas y soles les yo qué quiero fega si salen pues oye aquí lo que lo que no voy a hacer y encima venir y tener que ¿eh? ceñirme a un guión o no una escala la misma de fecho no tengo ninguna cosa de esas eh, no tengo ninguna cosa de esas no me molesto hay años que apuntaba en un papelín las cosas de las que quería hablar pero ahora eh, Muy cansado. Bueno, lo que, lo que sí me apetecía hoy, ¿eh? no sé exactamente por qué. ¿eh? Bueno, eh, si lo sé, joder, vale, lo que pasa es que queda como más, más poético, más dramático decir... No sé exactamente por qué quería yo hablar de, de este tema, de este personaje, ¿eh? esta noche... Hoy hablar de, de alguna vez de, de Raúl Endimio? ¿Eh? A lo mejor hay de algunas personas que están en este programa que sí que, que sí que lo conocen y habrá otras otras que no. Eh, para los que sí que lo conocen. Bueno, pues como si no, porque lo que voy a a hablar va a ser de, de lo que a mí me eh, bueno de lo que yo pienso de ese personaje y de esas circunstancias. Y para los que no lo conocen, pues no se preocupen que, que alguna vez voy a voy a presentarlo yo. Bueno, pues eh, Raúl Endimeon, un personaje de un libro de, de ciencia ficción. Sabéis que a mí, bueno, pues gústame especialmente si ese, ese xeno. Préstame el y en general, cualquier cosa que llegue a las mis manos. Pero bueno, la ciencia ficción normalmente gústame prácticamente toda. ¿eh? Gústame especialmente por la capacidad que tiene para... Eh, de explicar cosas, bueno, de explicar, presentar eh, cosas, situaciones eh, como si estuvieran pasando en una galaxia en Gadeos o en un año en el año 3000 o tal cosas que están pasando ahora mismo lo que pasa es que a lo mejor son más sencillas de, de espellar precisamente eh, bueno pues haciendo por ponerles en, en un en un, a, un escenario fantasioso digamos, bueno eh, en concreto este personaje Raúl que que yeah, yo creo eh, eh, fruto de fruto de uno de los míos escritores favoritos, si no es mío favorito. Ahora pensando, pues igual sí que muchas cosas podía ser el mío favorito. Bueno, ya sabéis que decir cuál es el favorito. Piense a la, la tu película favorita, la tu canción favorita, la, el, el tu grupo favorito. Bueno, y es muy complicado, es muy complicado. Oye, bueno, hoy es muy complicado para mí, <risa> Igual resulta que los demás no tenéis, no tenéis ningún problema, ¿eh? y podéis perfectamente decirme cuál es el hueso X favorito. ¿eh? Yo no, yo en el mio caso depende mucho del momento emocional, el que tea y bueno. Pero bueno, eh, Dan Simmons, que sigue el nombre del escritor, pues a mí me gustaba mucho, de momento iba a decir todo lo que leí de Dan Simmons, pero todo mucho, bueno, todo no, todo no, pero casi todo. ¿Eh? casi todo lo que leí de Nasimos prestóme mucho y concretamente prestóme mucho muchísimo una una saga ¿eh? que para mi idea y eh, lo mejor que lleí nunca en, en el género de la ciencia ficción, hay un encuesto por ahí de, de un de un, no sé si una revista, me parece que lleve una revista de lees más afamaes en la en la ciencia ficción, no sé si la nebula La, bueno, no sé Que según la encuesta entre los aficionados Salió la La, la mejor saga de ciencia ficción eh, Dune De Frank Herbert Mira, y por ejemplo a mí esa saga Pues no me dice nada ¿eh? bueno saga Yo leí nada más el libro original Que supongo que es el mejor De todas maneras y, y, y no me dice nada en especial Uy, tengo una cocina en, en el chat Tengo un par de cocinas, pero hay un un segundo ay, que les llea ¿eh? porque joder lo que no voy a hacer y eh, tardando a lavar A la gente de que se meta en el chat y, y luego no no liar los, los comentarios a ver dice que joder joder con el de los find early. no pero bueno joder no no es eh, que eh, tenemos el, el troll este ¿eh? que nos dice siempre lo de encuentra una voz y tal y bueno que tampoco y ¿Eh? ...tampoco ya es algo que a mí me, interesa, que me interese especialmente... ...bueno, vamos a ver entonces... ...vamos a pasar para el y ver... ...ah no, si no, no hay nadie que me diga nada... ...pensaba yo, lo que pasa es que se me moviera el, el, el, el chat para otro sitio... ...y, y entonces ya eso no perdoné, sigo con el tema... ...bueno, pues que decía, no sé ya qué estaba diciendo... ...marcháseme a la pinza, ya sé que a mí no se me marcha que se nunca la pinza... ...pero esta vez marcháseme un poco a la pinza... Eh, marchóse cuando decía eso de que lo de que dune tampoco me parecía a mí bueno y la novela está muy bien está bien eh, pero para mí no ya la mayor para mí la mayor saga de momento de lo que llevo de lo que llevo, llevo hasta ahora y eh, los cantos de hiperión los cantos de hiperión de, de dan Simons. Eh, los cantos de hiperión y una, bueno, pues una una gran saga eh, que discurre bueno la primera parte no sé cuántos años son son los dos primeros libros en la caída de Imperium, y luego dos cielos más tarde me pasqué allí suceden los acontecimientos lo que es la segunda parte de la saga Endimión y el ascenso de Endimión. bueno pues en esta segunda parte donde aparece este personaje que que digo que bueno pues por algún motivo por el motivo que sea tenía ganas de, de comentar de comentar hoy eh, Raúl Endimio ¿eh? Yo, un habitante del planeta Hyperion, Hyperion o, o, o Hyperion, eh, salúdame el fanedónica, hoy sí tuve suerte, buenas buenas noches buenas Anónico hola buenas noches, ¿eh? Eh, la fanedónica que que bueno eh, a mí esto de que, de que se cambie el nombre en el chat ¿eh? está María Que me cambia el nombre, no somos no, no, no me lío, que estoy mayor ya, que ya no tengo yo los neurones, tan. pero buenas noches, muy buenas noches. Eh, bueno, que estaba yo con lo de Raúl Endimio. Bueno, pues Raúl Endimio vive en ese planeta, en, en Iperium, eh. Otros ya, no, oh, anedónico, joder, Hyperion. La versión, por lo menos, que yo leí no llevaba tilde en la O. ¿eh? O sea que, Hyperion, hostia, coño. a ver qué va a ser esto bueno oye os digo yo un habitante que bueno pues entre otras cosas lo que más me llama la atención o me gusta de él porque ni siquiera no os vais a creer que yo un personaje que genera o que a mí me generó simpatía de esto que que muchas veces oye pues pues qué desflipado con un personaje de bien sea de un libro de una peli de lo que sea no no estoy no es especialmente simpático de hecho pasme me A, a, en algunos momentos, un poco gilipuertas, ¿eh? especialmente en, en algún instante que bueno pues que, que muestra un comportamiento celoso. ¿eh? Cosas que a mí, por ejemplo, los celos y un sentimiento que, que ni tenerlo yo ni que lo tengan hacia mí yo no me, no me gusta. No me gusta, y una de las cosas más repelentes que puedo imaginar. Y este personaje tiene sed en algún momento, bueno, en fin, oye que los que no tengáis libros noveles novelas. Y él es lo sabréis. Pero bueno, pues si a qué por que no es un personaje que me resulte especialmente simpático, seguramente no diría yo a tomar algo con con Raúl Endimio No, pues hay que se va, a ver. Pero invitarlo y decir, coño, Raúl, ¿qué tal? Vamos a tomar una sidra. Pues mira, y la verdad que no. Oye, saludo Daniel, hombre, Raúl, ¿qué tal? Venga, nada, tal yo, gusto, mayor ver ¿qué tal? Bien, todo, a la venga, chao. así no más no más, ¿eh? no más. Eh, pero bueno oye en fin pese a no ser ya os digo agradable ni simpático eh, Raúl tenía una cosa muy interesante veréis en el, en el no me acuerdo en qué siglo en el que Millennium está también está ambientado lo de la saga de, de Imperio pero en el, en el momento en el que bueno en el que se presenta al personaje de Raúl Endimion, la, la galaxia eh, la me parece que se llama la la hegemonía humana eh, está controlada prácticamente por lo que en antes en la primera parte en la eh, en, en, Hiperium, en el que hay de Hiperium, y era una, una religión bueno pues casi marginal ya muy decadente y tal que y no llega otra que la católica eh, la religión católica Eh, presentada en esta obra, pues en, como una institución, entre, en esta segunda parte por lo menos, eh, casi tan religiosa como militar, ¿eh? como militar. De hecho, bueno, pues los personajes que salen como capitanes y tal, pues bueno, pues son son curas. ¿eh? A ver. Bueno, pues la historia es que eh, el florecimiento y el crecimiento es exagerado. Nos deseo los que pasan entre la primera parte de la saga, eh, en la que ya os digo, marginal, y la segunda parte de la saga, en la que, ye, bueno, pues hegemónica de fecho llámese la Pax, la Pax, como supongo que, bueno, pues en un guiño a la Pax Romana, del Imperio Romano, pues el Imperio Católico. Eh, el un motivo fundamental de ese crecimiento fue el descubrimiento que se descubre ya en la primera parte de un parásito eh, eh, como una especie de no sé yo imaginélo como una babosa eh, pero una babosa que tiene forma de, de cruz eh, el cruciforme lo llaman ahí el cruciforme bueno pues es una una babosa que lo que fae eh, y eh, Bueno, pues pegarse al, al pecho de las personas ¿eh? que tan como si vas por el monte y agarres una garrapata que es la cosa más normal del mundo ¿eh? la garrapata salta y coyesete, te pues poco pues, te a yo los, los que tuve hasta ahora metiéndose menos unos estrasticios de vaya llevo, ¿eh? de los dedos tuve de alguna Y, y así peles ingles, entre al, al junto a los huevos, que ellos guste ellos mucho el, el colorín y tal, y, bueno, pues, van para ahí, agárrense, metan la cabeza para adentro y están ahí chupándote la sangre tranquilamente y, y sacales cuesta un huevo, ¿eh? Eh, parte de ellos conseguí sacales yo, otra vez, al cuando que tuve que ir al médico a ver si con unas pinzas o tal me las acaben, y, bueno, y he complicado. Bueno, pues, es de un bicho parecido, ¿eh?, En cuenta de una garrapata, pues sí, eh? el cruciforme. Y de la misma manera que la garrapata, se te agarra la ingle, el, el cruciforme agarrasete al, al pecho. ¿sí? Y lo que falla el cruciforme, una vez se agarra a ti, la garrapata le mete nada, mete poquillín, mete la cabeza ¿sí? y está ahí chupando sangre tranquilamente. Estos van un poco más allá, el cruciforme lo que falle... Eh, desarrollar toda una especie de, de nódulos por dentro de tu cuerpo ¿m? y controlar todo, digamos ¿eh? controlar todo tu cuerpo y tiene una cosa, bueno, pues que llegue, eh, la parte interesante, entre comillas del, del cruciforme y que llegue, eh, ese parásito ¿m? bueno, pues claro, para, para vivir, digamos necesita, necesita el, el, el huésped ¿eh? el huésped y entonces es lo que falla una copia de como llega a todas partes ¿eh? el cruciforme en cuestión llega a todo falla una copia exacta del, del de, de, de todas las características de, del organismo huésped y entonces es eh, cuando el organismo por edad o por accidente o por lo que sea muere el cruciforme lo resucita ¿eh? vuelve a formarlo otra vez tiene toda la información necesaria para resucitarlo Con lo cual, eh, en la práctica, la gente eh, que lleva el, el parásito, es inmortal. ¿eh? Y con el rollo de que tenía forma de cruz y que lo llamaban el cruciforme y toda esta historia, pues entonces oye, la, la iglesia católica eh, apropióse, apropióse de él. ¿m? y dedicose a bueno pues a decir que era aceptar el cruciforme y era aceptar la cruz y y al ganar la vida eterna ¿eh? al la vida eterna claro el cruciforme tenía una cara b que nunca no sabía no me acuerdo porque yo hay un poco tiempo que leí la novela cuido que la iglesia ni, ni siquiera sabía del tema no no sabía del tema y por supuesto la la gente que llevaba el cruciforme no sabía del tema Pero ya que eh, en ese mundo que nos presenta Dan Simmons, ¿eh? en, esa, en esa saga, en los Cantos de Hyperion, eh, en ese mundo, pues bueno, uno de los grupos de personajes eh, importantes lleva lo que él llama el tecnonúcleo. El tecnonúcleo ¿eh? lleva el, bueno, pues, el, el lugar donde el habiten eh, les inteligencias artificiales. Unas inteligencias artificiales que no son lo que nosotros llamamos inteligencias artificiales. A los ingenieros, a los que están metidos en estas cosas, pero ellos mucho usar el, el término inteligencia artificial. Pero bueno, inteligentes que no son. Inteligentes es que les programan, que les falla, que les fabrica. Pero para hacer cosas. Pero ellos más o menos no son inteligentes. Llámales inteligentes porque aprenden. ¿eh? Aprenden entre comillas y. Sencillamente lo que hacen aprender yo cuido que lle de algo exclusivo de los de los organismos, pero bueno depende también un poquillo del concepto de aprendizaje que que uno tenga, porque al fin y al cabo lo que lo que hacen es inteligencias artificiales y en función. de las respuestas habituales eh, por ejemplo los organismos que interactúen con ellos y ya los humanos o, o cualquier otra cosa pues van modificando su modo de, de funcionamiento ya os digo respondiendo a un programa que eh, un programa implementado por un por un ser humano ¿eh? Entonces, bueno, pues yo cuido que lo de llamarles inteligencias, que llegué un poco eh, exagerado, que ellos, ellos gustan exagerar en general, y bueno, pues oye, mira bien, exagerado. Ahora lo resulta que yo estoy totalmente equivocado, y viene aquí uno que sepa de estas cosas, de y me dice, sí, sí, son son inteligentes. ¿Eh? Bueno, pues no lo sé, no lo sé. Bueno, la cuestión es que, bueno, pues <coughs> esos son, uno, son un grupo de personajes importantes, y estos sí son inteligentes de verdad. ¿Mm? No se sabe exactamente de dónde, dónde está ese tecnonucleo, dónde están agospiadas esas inteligencias, pero bueno. Y ¿Mm? eh, interesante, una cosa que. Básicamente, y interesante por una cosa que voy a comentar después. Una cosa que sale en el libro, en el momento que. ¿Mm? que fala de la historia de, de esas inteligencias artificiales, de cómo. de cómo eh, son una evolución. ¿Mm? cuyo inicio el, el autor Dan sitúa sitúa una evolución del, del internet ¿eh? de finales del siglo XX ¿eh? como llegará un momento que, que tomen conciencia propia y que empiecen a actuar por sí mismos y bueno, entonces este es, es mis longas y vosotros diréis a lo mejor y entonces es que relación anatómico tiene eh? ¿Tienen esas inteligencias artificiales del tecnonúcleo con el cruciforme? ¿eh? Bueno, pues básicamente, así na, así he explicado rápido para que los, pa los que no tengáis ye, yo los, los libros, pues la relación de que eh, el cruciforme está al servicio de, del tecnonúcleo. Y lo que fue el cruciforme y eh, coger un poquillín, de la memoria orgánica o del potencial de cada persona eh, que está parasitada y transferirlo al tecnonúcleo de manera que el tecnonúcleo digamos que tiene más bueno, más más capacidad más... <coughs> a ver, imagina ahí <coughs> el tecnonúcleo tiene tantos teras ¿eh? de capacidad de procesamiento bueno pues si pues entonces a cada, a cada persona de los que están parasitados es por el cruciforme, eh, el cruciforme quita ellos un giga y mándalo para el tecnonucleo, con lo que el tecnonúcleo tiene más capacidad de procesamiento. ¿Mm? Básicamente eso. Y interesante decir que en el tecnonucleo, Eh, bueno, pues no tienen así mucho aprecio mucho por la especie humana, <risa> sino que digamos que la, la guerra civil que hay en el terreno entre los que quieren dejar que, que el ser humano eh, se mate en a sí mismo y los que quieren acabar la cosa primero y matarlos ellos, más o menos, eh, así a grandes rasgos. Si, si queréis verlo a. a rasgos pequeños, pues miradlo en, en el libro sí, ya veréis que ya es bastante más complicado de lo que yo estoy diciendo. Bueno, y ahora que ya puse un poquinin en un en el contexto, el contexto de, de esa saga y el y el contexto de en el en el que se mueve el, el rapacesti, eh, Raúl, Raúl Endymion, pues entonces voy a decir la, la característica así, extraña que tiene Rol en A ver, la Iglesia, la Iglesia católica, la Pax católica, aunque ya es monica, una humana, esa simonía como se llama al conjunto, al enxente conjunto de planetas? Bueno, pues conquistados por la, por la, por la especie humana, convertidos en hábitat humano. Bueno, pues la, la cuestión es que eh, la Iglesia no obliga, ¿eh? no obliga a poner el cruciforme. ¿eh? pero digamos que eh, alienta de muchas maneras a poner el cruciforme. Y vosotros diréis, coño, pues oye una cosa, ¿eh? que te fae que te fai ser inmortal, ¿eh? aunque tengas que darle un gigalos del eterno núcleo, que para arriba no lo saben. ¿eh? Los, los seres humanos, los homo sapiens que llevan puesto el cruciforme ni siquiera saben qué tan, eh, tan, tan pasando de capacidad de procesamiento al, al tecnonúcleo, al, al enemigo ese del tecnonúcleo, enemigo que, que lleva así un poco, bueno, una enemistad, una guerra fría, digamos, sí, una guerra fría, una buena manera de decirlo. Bueno, pues la, la cuestión es que ellos no saben nada, solo saben que da la vida eterna. Coño, ¿cómo va a rechazar una cosa eh, que da la vida eterna? ¿Mm? Bueno, pues Raúl Endimio eh, tiene la particularidad de que él no lleva cruciforme. ¿Mm? Él no lleva cruciforme porque sencillamente bueno, pues, no lo quiere. No, ni siquiera él, él mismo eh, lo explica como si fuera una resistencia eh, revolucionaria. No, no, de hecho, bueno, pues, de mano Raúl, Lle, un, una persona bastante normal, no tiene ningún tipo de, de implicación, digamos, política ni revolucionaria. Hombre, después, <coughs> después sí, con el tiempo sí, ¿eh? con, el tiempo, con el tiempo sí que la cosa va... va Va cambiando y bueno, pues Raúl entra en contacto. Entra en contacto con. Eh, Perdón, eh, un segundín. Que tengo cosas en el chat. Dice aquí: eh, eh, West, un tal West 323. Madre, ¿qué dice aquí? Oh? Eh, West 323. Madre, que Diez 10 minutos tenemos de conectar. Ah, no, este, pero si esto llega el otro día, joder, del baloncesto. Madre de Dios, de verdad que. hay No voy a mirar más para pa el chat porque. Mal, <ríe> para ver cosas que, que. Bueno, sigue ahí la fanedónica, fanedónica. Tú si quieres poner algo, pues ponelo. Pero bueno, ay. Bueno, que tengo un jaleo tremendo. Bueno, sigo con el tema. Que Raúl RoboLendimion, eh, no lleva eso. Eh. Y no por ninguna postura, ni rebelde, ni revolucionaria, ni tal, aunque después, más adelante, se adopte y lucha activamente contra la, la paz católica la ¿Eh? Sencillamente, en, un, en algún momento, dice, bueno, no sé, no... De alguien le pregunta, ¿aceptaste el cruciforme ya? Y alguien le comenta, no, pues la verdad no, no tengo especial interés. No sé por qué exactamente, pero, pero no tengo interés en... ¿eh? ...en aceptar el, el cruciforme... ...en llevar el... ...el cruciforme... ¿eh? ...vosotros decís... ...pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué una persona que... ...¿eh? ¿Por qué una persona que tiene la posibilidad de, de acceder a, a la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué no un en la vida eterna? ¿Eh? ¿Por qué no acepta la, la vida eterna? Bueno, pues... ...joder, sabrá por qué... sabrá por qué, no sé... ¿eh? Eh, ...luego sí, descubrirse toda la historia... ...que si sí, el tecnonúcleo... ...que sí, el, eh, lo que te roben... ...de, de, de procesamiento... ...para pa las inteligencias artificiales... ...y todas las historias... Pero, ...pero bueno, pues no sé... ...oye... Eh, ...¿veis algún tipo de... ...veis algún tipo de relación... ...con el mundo actual? ...porque yo dije que una de las cosas... ...que más me gusta... ...de, de la ciencia ficción... Que precisamente como la ciencia ficción tiene la capacidad, el signo de ciencia ficción tiene la capacidad de meter cosas eh, cotidianas, ¿eh? de reflexionar sobre aspectos actuales, cotidianos, sencillamente colocándolos en un ambiente supuestamente futurista, fantástico y demás, y tan contándote cosas que para los más, más callos y burros y que <ríe> no piensen en nada. Será sencillamente, pues, una fantasía novelada y para otros muchos será una reflexión muy atinada sobre la realidad actual. No sé, pensáis en les distopíes, 1984, un mundo feliz. Habrá los que digan vaya, movidos, vaya imaginativos que quieren esto, tal. Otros le y decimos, joder, qué bien, qué bien reflejado está. ¿eh? Ay, perdona eh, que tengo que estornudar. Un momentín, ¿eh? Ay, ay, ay. ay. ay. Joder. Ay, sintióse mucho el sonar la nariz. Y eso que me... hay un del, del micro. Ay. Bueno, eso que, que decía yo, lo de que, bueno, pues que están poniendo... ¿eh? Están poniendo en un universo o en un mundo supuestamente fantasioso un montón de cosas eh, que me miedo, mínimamente. 1964, ya os digo. Hostia, eh, si no lo leéis, hielo porque de verdad que, eh. lo porque de verdad que sí que lleva una maravilla, eh, una, una verdadera maravilla. Y como es en muchas obras de ciencia ficción. ...no entonces, ni mucho menos... ¿eh? ...no entonces, ni mucho menos, no penséis... ...no vayáis a pensar que... ...no vayáis a pensar que... ...coyéis cualquiera el libro... ...de Xenu, de Ficción... ...y va a ser el, el caso ese... ...no, no, hay libros... ...buenos y otros menos buenos... ...y hay los que sencillamente... ...tienen la intención de... ...bueno, pues de, ¿eh? de entretener... ...y más, sin, sin otra... ...sin otra pretensión... ¿eh? ...yo que sé, pues estaba pensando ahora... yo que sé Star Wars no ¿eh? llega un libro son unas películas pero bueno que cuido que poca cosa tienen ¿eh? Eh, que pongan en, en metáfora con el mundo actual bueno tienen un, en, en, en la segunda saga que salió en el episodio 3 pese a que bueno pues para pa la mi opinión lleva una porquería esa, ¿eh? esa, es, esos tres episodios en el episodio 3 tiene una cosa muy guapa que ye eh, como el, el que llegue el, el el canciller o el, no me acuerdo cómo lo llaman ahí bueno pues se les arregla para que el un en emperador y, y tal y todos aplauden y hay un momento en el que dice la la que fae de princesa dice ah, así muere la democracia en vez de es una pasión que pese a no un serio demócrata <ríe> que declaró, ah, pues gusta me gusta como ...como lo lo, lo, como lo ahí... ...pero bueno, lo importante, vamos a ver... ...entonces, si a mí me gusta la ciencia ficción... ...supuestamente... ...porque... ¿m? ...espella situaciones cotidianas... Eh, ...bueno, que yo... ...que yo lo que me llama tanto la atención de Raúl Endimio... ¿eh? Y, ...y que puede tener una cierta traslación... ...al mundo... ...al mundo actual... ¿m? Bueno, digo los de mira, cuéntanoslo, después de sentir un cantar, porque cantando otra vez, ganes de, de sonarme la nariz, y que no me apetece porque sonarme la bien fuerte y beber un traguín de agua y después de la como se ¿Segu seguimos en puesto la publicidad. No oye mentira, porque Radio Cuca hay una radio libre. Y las radios libres, ¿eh? entre otras cosas, ¿eh? Una cosa muy importante, y que no tienen publicidad en ningún tipo porque no nos debemos a nadie. Sentí este cantar y después seguimos. Bueno, a ver si empieza. Sigue sintiendo anedonia Sigue sintiendo Radio Cucaracha La radio libre de UVO 107.3 de la frecuencia modulada www.radiocuca.org noche del día 2 de junio del año 2016 Si sí, que estás sintiéndola, ya es esa broma en puto directo ¿eh? Si estás en cualquier otro momento, estás sintiéndola en puto diferido o en otra franja horaria ¿eh? ¿Qué me pasó? Esto se me... Aquí la sentencia se me vuelve internacional Y resulta que estás sintiendo anedonia ¿eh? en puto directo Pero no está en, en el... No ¿Eh? está en el 22, 53 minutos de la noche, ¿eh? el 2 de junio del año 2016, esto ya la hostia. Y bueno, pues nada, seguimos con el tema de, ¿eh? de esta noche. El tema de esta noche era una obra de ciencia ficción. Bueno, ni tan siquiera ya la la obra de, de ciencia ficción. Eh, y um, un, concretamente una, una, ¿cómo os diría yo? ¿M? Bueno, ¿cómo os diría? joder Y un personaje de esa obra ¿m? de ciencia ficción. Eh, concretamente eh, el personaje Y, Raúl Endimium, y la obra Y, eh, los cantos de, de Hyperion, de, de Dan Simons. Yo os pues decía eso de que resulta que la ciencia ficción a mí gusta especialmente por la capacidad que tiene ¿sí? para si, pa poner situaciones cotidianas actuales en mundos supuestamente fantasiosos ¿sí? y de esa manera pues poder contar un montón de cosas que a lo mejor de otra manera serían difíciles de, ¿eh? de contar, de espellar un libro, difíciles o polémicas o, ¿sí? o estarían enfrentándose a lo mejor a Eh, a lo mejor a, bueno, a poderes, no vamos a decir más, a ciertos poderes. Eh, bueno, pues contábamos que en este caso lo que ocurría era que, bueno, pues existía un, ¿eh? se difuso un mundo eh, en el que hay eh, un organismo parásito, ¿eh? el cruciforme, que parasitiza a las a personas que, que lo lleven y que lo que ellos fa es resucitar cada vez que muere resurrección vida eterna esto claro gestionando la la iglesia católica de maravilla eh agarra luz agarra para pase con mesma y disociada pero pero mira que la resurrección de los muertos lo que nosotros decíamos no obliga nadie así abiertamente a poner el cruciforme pues no ponerlo si no quieres Pero claro, bueno, entonces enfrentaste a. Por un yao, enfrentaste a los demás que dice pero bueno, joder, no quieres vivir eternamente, no quieres resucitar cuando muerras. Por favor, joder, resucita o. Oh. ¿Mm? ¿Mm? Y por un yao, bueno, pues a las presiones de la propia pax católica, que una cosa allí que no te obliga, pero otra cosa allí que. Oye, hay que poner el ¿eh? Que si no. ¿eh? Oye, que niño, ya es un buen católico tú. ¿Mm? será lo mejor, eh, es dos cosas. Luego resulta que aunque unas personas que lo lleven no lo saben, eh eh ese parásito circunciforme está robándote, ¿eh? un poco de capacidad de procesamiento para mandarlo al a las inteligencias artificiales, alteno núcleos es eh que están en en guerra fría con la con la humanidad. Y vos decía, no no al algún tipo de de metáfora, algún tipo de de pasivo con Con ninguna, con ninguna situación actual. ¿eh? Porque yo. yo y ella me ve, oye, ya sabéis que el, que el mío tercer apellido es y, y apofénico. ¿eh? Entonces, yo igual veo cosas donde no les hay. Igual veo relaciones donde no les hay. Además de apofénico, soy extremadamente paranoico. Entonces, bueno, pues a lo mayor, esto que yo voy contando es otra cosa que una paranoia mía. ¿eh? Una paranoia mía que no es normal. ¿eh? pero a mí parece mala de dios ¿eh? la historia de de raúl endimión oponiéndose a, al cruciforme no aceptando el cruciforme a las personas ¿m? que hoy en día traten de resistir eh, ante las nuevas tecnologías los que no quieren aceptar las nuevas tecnologías por ejemplo ¿eh? vamos a hablar de vamos a suponer ¿m? Vamos a cambiar cruciforme por teléfono y ¿sí Qué os parece? ¿Puede, puede ser una comparación eh, bueno pues de alguna manera acertada o una, una locura. Dicíamos que, que el cruciforme se adhiere a la, a la persona. ¿sí? El teléfono y ¿sí no se adhiere físicamente no es pegañoso. Pero la gente que tiene teléfono y ¿sí bueno, pues pues llévalo continuamente y utilizarlo para prácticamente todo. Y, y yo qué sé, pues ni siquiera, bueno, yo qué sé, a ver, aquí estoy yo falando lo que no sé, yo la gente que conozco en una página en de noche, ¿eh? pero seguro que sí que hay gente que lo paga de noche, qué sé yo, ¿Mm? pero bueno, eh, digamos que esa adherencia del parásito cruciforme, Eh, a esta adherencia metafórica del metafóricamente parásito teléfono y pues igual igual tiene tiene algún sentido no después decía al Cordaibos, comentaba que el que el cruciforme ¿eh? una vez se adhiera a la persona pues se extiende de manera que se extiende por dentro del organismo de manera que bueno pues que controla te combine todas las funciones y pues hacer una, una copia de, de ese individuo ¿eh? debes cuenta que, que el teléfono el teléfono está convirtiéndose en buena medida en, en, un, en una parte indispensable ¿eh? y según va evolucionando va evoluyéndose como más indispensable para pa todas las personas y lo de que hay una copia exacta ¿Eh? ...el caso del cruciforme para resucitar... Eh, ...no sé yo... ...a ver, copia no... ...pero control total... ...igual sí, ¿eh? igual sí... ...y copia igual también, a ver... Eh, ahora, ...ahora ya... ...falando de otra cosa... ...vamos a hablar de una serie de televisión... ...de fantasía... ...ciencia ficción... ...bueno, quizá... ...de fantasía, por supuesto... ...de ciencia ficción, bueno, pues no lo sé... ...porque... Bueno, algunos capítulos sí, otros igual con que no, y este en concreto, como os voy a decir, bueno, pues un poquillín, pero tampoco tampoco tanto. Eh, y un capítulo de la segunda temporada de, de Black Mirror, los que no conocéis esa serie, veila. Tiene el problema de que el primer capítulo de la primera temporada y es tan increíblemente bueno, ¿m? que después intentes buscar en los demás capítulos alguno tan bueno, y la verdad que no son... tan buenos ni de ni del yoñe pero bueno oye tiene su, su cocina este en concreto del que os he a hablar no me acuerdo de, del subtítulo hubiera sido importante porque tratase de una serie en la que los capítulos son totalmente independientes los personajes son totalmente totalmente diferentes eh? ni tan siquiera ni tan siquiera son los mismos eh, de un capítulo a otro eh? son historias totalmente distintas eh, y una serie única porque tiene un, un filo conductor, ese filo conductor y es sencillamente la, el impacto de las nuevas tecnologías en, en los seres humanos y este capítulo al que estoy hablando pues en concreto pues bueno, pues narra ya os digo, ya de la segunda temporada la cada temporada es, me parece que son cuatro capítulos ¿eh? tampoco penséis en que hay una burrada, eh, y un capítulo de la segunda temporada que lo que fae Mm. y bueno, de lo que habla ayer de una rapaza ¿eh? que, que no me acuerdo si el mozo, el marido y tal eh, muere en un accidente y entonces bueno pues recibe la, el consejo de que oye, igual te interesaba contratar esta determinada compañía que basándose en los perfiles en, en las redes sociales informáticas en, en bueno en todas estas cosas pues bueno, pues recreen un personaje virtual, digamos, que se asemeja al al tu marido eso, díganse a a mirar a ver, yo es muy Que vamos a ver el rastro que fue dejando en internet, en el Facebook, en el Twitter, en el semillés de Instagram, los mensajes de voz del WhatsApp, todas estas cosas. Y entonces bueno, pues creen un un personaje cuasi real, falso, pero pero que se parece mucho al, al de verdad y bueno pues que llama por teléfono a la a la rapaza la voz tiene la porque ya la tienen de los mensajes de voz los temas de los que él solía hablar pues también porque son los mismos temas seguramente de los que ponía cosas los que ponía tweets y y ponían el Facebook y todas estas cosas entonces bueno pues sí ¿no? como si lo hubieran resucitado ¿eh? no nos parece un poquillín a lo de nos ¿Eh? parece ¿No os parece un poco ¿no más ahora el teléfono listo al, al cruciforme? ¿Mm? A mí después lo del tema de la comodidad ¿eh? ¿Cómo pues no querer tener WhatsApp, por Dios, con lo cómodo que llegue que llegue gratis? ¿eh? Y, y, y, y que conectas con la gente, que fales con ellos, y que, ¿sí? sin que te cueste una perra Eso, eh, hay gente que no lo quiere, como y en a Roland pero bueno, me como por favor, como no quieres el cruciforme que te resucita, te fue inmortal, por favor. ¿Eh? Ese concepto de comodidad en el que yo sabéis, contra el que yo sabéis, que ya falé unas cuantas veces, porque por un lado el, eh, el término comodidad habría que definir el concepto. ¿eh? Y producto lo o la comodidad me parece que no es exactamente una cosa buena. Mm, no, yo cuido que no, porque la comodidad según como la entendamos puede significar eh, cosas muy negativas, puede significar inacción. No sé. Bueno, habría mucho que, que analizar sobre este tema. Pero no quiero yo, eh, no quiero yo acabar, acabar de eh, Esta comparación entre el mundo de Raúl Endymion y el mundo actual, que conste por cierto que esta novela de Dan Simmons escribió la, cuido que a mediados de los años 90 de, del siglo pasado, eh, con lo que todavía todos estos fenómenos me parece que no está bien ahí. Yo no sé cuánto lleva, pues que si, sí, WhatsApp, que si, sí, stories de este, pero, pero vamos. Desde de los 90 me parece que no. Onde estuve yanqui, igual allí ya había cosas por el estilo, no sé. Puedesme que no, eh. que no. Pero en la sina, pues bueno, en muchos casos también, dentro de la de la oeste, de, de, de la ciencia ficción, de la fantafix, fantasía, llamáislo como queráis, eh, bueno, pues hay... M muchas muchas promoliciones, digamos ¿eh? hay gente muy muy y escritores autores que son bastante preclaros y que escriben tocante a cosas que después acaben siendo siendo así ¿Eh? a lo mejor este fue fue un caso de esos porque eh, el tema este de, que yo no quería dejar pasar en antes de terminar de hablar de Rowland Dymion y de la semejanza que yo veo entre la situación la su decisión, y, bueno, pues el, el mundo actual y, y la preponderancia de las nuevas tecnologías y la su invasión. Yo, yo llamo la invasión, otros igual no la llamen invasión, del, del mundo humano, del ser humano. Bueno, pues, y es precisamente la que tiene que ver con eso de que el cruciforme, ¿sí? supuestamente tan... bajo eh, <risa> Resucítate y te a la vida eterna. Eh? Sencillamente sí, lo que tienes que ceder. No te lo nadie. Eh? Pero bueno, para pues eso lo que cedes. Y una parte de la to, Vamos a llamar la capacidad de procesamiento... Eh, a las inteligencias artificiales. A, a tecnonúcleo. Eh? Eh, vosotros diréis... Bueno, pues aquí acabó la, eh, la semejanza Porque... ¿Eh? ...cuando tú andes con el teléfono... ...y tú... ...no andes eh? cediendo... ...y memoria en historias a, a nadie... ...y para ti... ...no, no, memoria y capacidad de procesamiento... ...igual no... ...pero información sí... ¿Mm? Eh, ...resulta... ¿eh? ...que todo... ...bueno, también pasa mucho con los ordenadores... ...pero bueno, cuido que con esto a lo mejor... ...más, porque... ...espartirse más... Eh, Y a lo mejor con ese reclamo de la, de la comodidad ¿sí? consiguieron llegar a, a, a, a grupos de población a los que no llegó el, el ordenador, no llegó el internet por ordenador. ¿eh? Llegaron a muchos más sitios. Hay, hay 40.000 mmm, situaciones, cuéntame el caso, yo qué sé, pues, pues, pues grupos de, de gente mayor, moderadamente mayor, de... De, de grupos sociales que a lo mejor en algún momento pensaron en acceder al, al internet a través de los ordenadores, pero que sí, sí que se agarraron el teléfono eh, y vamos están encantados eh, mandando whatsapps de esos. Claro, ¿qué ocurre? Que estás teniendo continuamente información. Eh, ¿Por qué llega gratis? Eh? ¿Por qué el cruciforme ¿Eh? Y es tan guay y anda resucitando la gente Hostia, pues porque a los que saquen provecho de ello niños, muy bien Al tecno viene de puta madre Claro, sí, yo resucito te, No pasa nada Y si te resucito, sigues ¿eh? sí, El el cerebro sigue trabajando para mí Una parte ¿eh? Una parte del tocelebro sigue siendo mía Sigue trabajando para mí ¿eh? Sigue dándome a mí ma mayor capacidad ¿eh? Bueno pues, el WhatsApp, pues me parece que llega es gratis, eh, ojalá diciendo una mentira, yo, yo no lo tengo, yo no sé, pero pero tengo entendido que, eh, que llega gratis ¿sí? y mandas cosas para aquí, mandas las cosas para allá, y también tengo entendido, tengo entendido también, yo no estoy seguro, tengo entendido que, que cedes absolutamente todo. ¿sí? Todo para para ellos, todo curiosamente para, para el mismo Que, que también tienen otra cosa gratis que lleve eso del Facebook. ¿eh? Que en el Facebook también das permiso para que se queden con todo. ¿Mm? Das derecho a que se queden con todo. Aceptas que queden con todo. Porque tú dirás: ¿a mí qué más me da? Que, que, que, que sepan mis cosas y que, ¿eh? y que usen mis emails... y qué tal. ¿Qué más me da? No, pues igual no te da más. Igual no te da más. Pero toda esa información. Utilícenla seguramente para... ...bueno pues para... ...para mercadear con ella... ...para conocer los dos intereses... Eh, ...úsela para ponerte... ...publicidad a dominem... ¿m? ...la que tú necesites... ...la que te gusta a ti... ...eso claro, mucha gente verlo como... ...Dios, qué pasada, qué gozada... ...porque claro, en función... ¿eh? ...de las mis búsquedas... ...y de las mis respuestas... ...pues entonces... poneme exactamente lo que me interesa... ...eh... y todo como si fuera una maravilla qué comodidad Yo, personalmente aterrador ¿Mm? aterrador porque sí, tú puedes decir bueno, en realidad esto tampoco me han no ellos ponen más publicidad seguramente ganen perros gracias a esto seguramente toda esa información viéndela ¿eh? grandes empresas, grandes corporaciones comerciales y, y bueno, a mí qué me da Gracias a eso, pues me mí antes y yo encantado que me den publicidad. Hombre, ¿eh? a lo mejor, mientras fuera solo eso, tampoco pasaba nada, ¿no? Pero, no sé, cuidad es que, que queda ahí. ¿eh? cuidad es que, que, que, que, que no podría en un momento dado ir más allá. Por ejemplo, una cosa que tienen todos los teléfonos eh, listos... Y la la localización otra vez igual estoy pasándome del listo y a lo mejor todos no la tienen ¿eh? o, o bueno, sí que hay mucha gente que, que también me dice eso, no, pero si tienes que activarlo no, pero sí que está ahí <risa> cuidadín que está ahí ¿Mm? una cosa allí que, que tú lo actives para verlo tú y otra cosa allí que si otros ¿eh? quieren vete ¿m? no tenga la capacidad de saber dónde estás en cada momento Tiene la capacidad de saber dónde estás en cada momento. Tiene la capacidad de conocer los dos movimientos. ¿eh? La geolocalización, además, y es tan precisa que sabe el tipo de movimiento que estás haciendo. ¿eh? Sabe si estás leyendo. Sabe si estás andando en bici. ¿eh? Sabe que si, más o menos, intuye que si todos los días a la misma hora fuese el mismo recorrido, debe ser que trabajes donde acaba el recorrido. ¿eh? Y que pues, si pases. ocho horas en un sitio y ocho horas e, y, y diez en otro y los domingos estás en ese otro pues igual ya que sabe dónde vives y dónde trabajes y a lo mejor sabe cómo vas a trabajar porque a lo mejor si vas a trabajar en bici estás haciendo el movimiento ¿eh? que solo el localizador eh, ya muy preciso ¿m? y entiende que ese movimiento ya que vas a trabajar en bicicleta ¿eh? ...y a lo mejor sabe que después... ...tú les tardes... ...sabes un ratín a correr... ...porque pescancia ...se nota perfectamente que estás corriendo... ...también por supuesto conoce los dos intereses... ...sabe lo que busques... ¿eh? ...sabe la información que busques... ...te va... ...yanciando ¿eh? a lo mejor anuncios publicitarios... ...y de repente... ...pum, a uno entras... ...poño, pues, ¿eh, ¿y esto? Eh? ...entre lo que, lo, lo que él busca... y información sobre este tema y que resulta que esta publicidad le interesa, va a ser que y esto estamos cediéndolo absolutamente todo ¿Mm? absolutamente todo eh, están trabajando con ello a nosotros de momento pues a lo mejor nos, nos molesta ¿eh? no nos va ningún mal pero ahora a lo mejor también cosa de, de paranoicos El decir, el problema no es que no te hace nada El problema es que si quisieran Podrían hacértelo tranquilamente ¿Mm? Podrían hacértelo Tranquilamente Check that I represent South african culture In this place There a lot of different things Blacks, whites, coloreds, English, Fricans, Kosa, Zulu, Vatuka I'm like, all these different things, all these different people, fucked into one person energy you never seen Zeph so fresh uh when we mark check hard that flows flex yo we off the must up not fuck in the press we not like the rest. my style is ufo totally unknown you can't fuck with my new Zeph. flow i'm hard to must Go to this you going to that you fucking who said so i do it a lot too hot to handle too cold to hold you can't fuck with the chosen one i, I, I, I want to knock your arm my knees. Ninja is boost, cool. But I'm fuck with my game, boy, or I'll boost You, live stuff, when I get stuck in my diamonds I'll pop boost Through, till I break, break, break, on through to the other side. Fantastically poor, with faces like a stalker. Ninja is hard.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 Only totally hot deck ninjas, motherfucking big in Japan. I've seen the future, but I've never got nothing in my hand except a microphone, big dreams, and a plan. Fire talking, sky walking like a ninja.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 DJ Hot Deck! You fucking aren't wood! What's my name? I'm a hey, hey, hey, hey. ninja! Sintiendo anedonia Sigue sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha Sigue sintiendo la radio libre de Uvieu Recordáis, recordáis, 107.3 de la frecuencia modulada Siempre que te sintiendo Radio Cuca de Uvieu De algunas partes Uvieu, porque en otras no suena No se pilla Y en caso de que tengas internet, porque precisamente en un programa en el que estoy criticando las nuevas no tecnologías, diréis, me cago en la mar y, ¿eh? y te ha aquí dando la vara con el internet. Bueno, pues sí, doy la vara con el internet para el que lo tenga. Oye, el que tenga un teléfono y esto y sintonice ¿eh? la radio Radio Cuca a través del teléfono y esto pues también. Un saludo, coño. En www.radiocuca.org. Ah, y el podcast ¿eh? si queréis sentir el podcast en seguida bueno pues no sé cuándo lo subiré pero en breve estará en archivo.org un sitio que da poca información ¿eh? poca información ninguna publicidad sencillamente sientes si y ya está hay otros sitios que da un de información ¿eh? pero a mí no me gusta tíos, ¿sí? ¿yo qué voy a hacer Y bueno, me temo que eh, aquí va a ir terminando ya la anedonia la ah, de esta noche. Eh, bueno, pues voy... Mira, dice tú precisamente, eh, dime, hace Macetu atrapista el chat. Eh, yo te escucho desde el teléfono listo. ¿sí oye, pues oye, igualmente un saludo. Eh. Una cosa que yo soy si yo necio que no quiero tener es esas novedades tan cómodas, eh. Acabaré teniéndoles porque, oye, pese a, a la mi necedad, pues eh, nun, llega un momento que nunca queda, nunca queda otro, nun queda otro. Si eh, yo, yo ahora que estoy buscando trabajo, resulta que ya hubo más de una oferta de trabajo que no pude apuntarme porque había que mandarlo mm, por WhatsApp, entonces no pude, o sea que no me quedará otro que, eh, que peso a la mi necedad, eh, acabar acabar eh, dentro de ese si, de si mundo. Y, y, y, y nada más yo no, no de de considerar igual ¿eh? personas un poco mejor adaptadas que yo eh, a todos los que a los que tienen un, un teléfono un teléfono listo yo al fin y al cabo tengo un teléfono tonto ¿eh? sí que, que ahora hay un atraso tremendo pero bueno pues oye cuando yo bueno también es verdad yo el teléfono tonto tuvo también casi cuando no quedó cuando no quedó más remedio que ¿eh? que tener teléfono tonto Y esto tonto, pero teléfono con un pequeño Y bueno, lo que decía Que voy a en breve Porque voy a ir para casina Que sigo así maluco Y a ver si me meto una cama, ¿eh? en la cama Recupero Antes de dormir, ayer hay unas Pocas páginas de ¿eh? de, de, de otro Mira, también se puede sacar, se puede sacar y también por supuesto otra novela de ciencia ficción que también se puede sacar un poco de xugo en este mismo sentido. Tratarse de Dioses americanos. Bueno, aquí en España por algún motivo editorial, non trozo el el el título y llámase American Gods. Todo el mundo conoce las ediciones se llaman American Gods de ...de Neil Gaiman... Que, ...que yo uno de los mis escritores favoritos... ...y esta yo es la su novela Kume... ...y yo como siempre voy voy contracorriente, ...resulta que me gustan mucho más las demás... ...y esta yo es la que menos me está... Eh, ...oye, no sé, la que menos me está diciendo... ...pero bueno, Indasina Fae una cosa que, que... ...que que... ...que ...bueno, pues lo que narra es una lucha entre... ...los dioses clásicos... Eh, digamos... ...el panteón clásico... Y, y los nuevos dioses que van surdiendo panteón clásico está están morriendo desapareciendo los los dioses aquellos y odín y todo y toda esa gente y están llegando los dioses de las nuevas tecnologías están ¿eh? enfrentándose a mí falta un poco para acabar que pero todavía no sé en qué acaba la ¿eh? el enfrentamiento final ¿Quién, quién gana el final hombre si yo tuviera que ¿eh? si yo tuviera que, que hacer una predicción ¿eh? en función de lo que de lo que voy viendo, de cómo evoluciona el mundo, diría que que ganen claramente los de los dioses de las nuevas tecnologías. Bueno, joder, sí. Me <risa> eh, gusta o no, no me gusta. Eh, hombre, las nuevas tecnologías parece una maravilla lo que me da miedo eh, todo el control que conlleven detrás. ¿eh? las nuevas tecnologías cuando son libres y una maravilla eh, cuando están dando beneficios a, a otros y cuando están ¿eh? cuando están consiguiendo el control total de los individuos y el momento en el que a lo mejor empiecen a, a dar un poco de miedo Y bueno, lo dicho, terminamos. Un saludo muy grande para todos los que estuvieron sintiéndome eh, a través de www.radiocuco.org eh, Un saludo muy grande en especial para los que se me metieron en el chat, un saludo para mi amiga Fanedónica, un saludo para mi amigo Maceto, muy grande, muy grande, muy grande, enorme, como os podéis imaginar lo que me presta tenemos ahí ¿eh? Por supuesto a toda la gente que lo sintió por 107.3 a toda la gente que lo descarga de archivo a toda la gente a toda la gente muchas gracias y sobre todo ya sabéis lo que vos digo todos los elmanes que no vos collan. Te Eres un canijo pero sabes aquí a la vida que todo lo que te han contado.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 go,